14 y 22 minutos de este jueves 23 de junio de 2011 De esta manera damos inicio a Tarde Piaste, acompañado hoy de la señorita Carol Cubilla a mi derecha. Buenas tardes, Carol, ¿cómo te va? Buenas, buenas tardes, Buenas tardes. tardes. Buenas noches, vas a ver un fato. ¿Todo tranquilo? Bien, todo. Bien. Amalia golpeando la mesa. Buenas tardes, Amalia. ¿Cómo no, te buena va? Buenas tardes, bien. Está tratando de. No, igual toca un poquito ahí atrás y vas a ver que enseguida se soluciona. El problema Bueno, ¿qué se cuenta de nuevo? Por estas, por estas latitudes Con Nada nuevo, ¿Todo ¿Nada nuevo? Sigue igual, Bueno, Amalia, ahora me perjudicaste a mí Así que trata de solucionarlo Eh, eh no ah, eh, Sí, sí, ahí está feo. No, no soy pesado, simplemente quiero que enmiende El error que ha cometido Bueno, Amalia, ¿todo tranquilo? Todo Martina, Martina, Martina, ¿cómo estás? Bien ¿Bien? Luchando Entonces está bien así que. ¿Eh? Si no hay hincha, es grave. Es grave, es grave. Tenemos a la señorita a Carlos Cubilla. Ha venido con un peinado. <risa> no viene con un peinado. De un tanto. No me te, te noto rara. No, déjame. <risa> no, pero estás, estás como alegre. Sí, sí estás alegre. No. Sí, porque que ya te viendo las parciales, yo estoy más tranquila. Sí. Ayer ya rendí a lo más, lo más heavy. Así sí. Bueno, al que le robó el celular a Carol, ah, sí. a Carol le robaron el celular, que no devuelva el celular, pero que devuelva el chip, que lo acerque a la fuente que está en Brasanté y que Carol lo va a estar esperando a las 5 de la tarde ahí con bombos y platillos. Vamos bueno, a ten... Yo tengo <risa> Olvídate, no soy muy cagón. ¿Tenemos una temperatura de cuántos grados, Carol? Una temperatura de 11 grados, una humedad del 87%. El cielo está cubierto con llovizna. Tenemos un viento de 22 kilómetros por hora. Ah, sopla. Está soplando lindo el viento, ¿no? Sí. Tienen ¿Tiene frío? Yo tengo frío. Sí, yo sí. tengo ah, ganas frío. de sentir el calor, tomar un matecito. ¿tú? Sí, ahora el señor... No pregunté cómo está el operador estrella de este sí, programa. ¿Cómo le va, Rulo? Todo bien, todo, ¿Todo bien. ¿Todo tranquilo? Sí, tranquilo. Operando, como siempre. Sí, operando. Eh, Cirujano. juntar la tita, botella. Tiene que ir a la facultad hoy? No, hoy no. Va, en realidad tendría que ir a juntarme a estudiar, pero no sé todavía. Sí, anda, que no sabes? Bueno, tenemos varias noticias para compartir el día de hoy. Vamos a empezar por una deportiva que la verdad sorprende, que es el tema River. Bueno. Del cual todos vamos a opinar, porque es fútbol para todos. Hay que aprovechar, estamos en época de promociones, chicos. Qué mala que se dice que a River le dicen celulitis. Se va con gimnasio. <risa> y le dicen Maní, se baja con Quilpe. El humor, el humor popular. No, River, la verdad, ¿usted vio el partido, señor? Obvio. ¿Qué le pareció el, el planteo? <risa> el planteo de Rivero de. Che, sí, ¿cuánto duró el partido? De los dos. No sé, duró un montón. ¿no? Estaba... Porque estuvo, sí, estuvo suspendido 20 minutos sí, por unos inadaptados sí, 20 que rompieron. ¿No A mí me pareció que el partido. JJ planteó mal el partido tendría que haberse jugado por Pavón en vez de poner a Funes Mori se necesita gente con experiencia para, esta, para estas instancias Belgrano no fue superior a River tiene un juego la verdad bastante bastante magro Belgrano ...juega mucho el contraataque... ...se notó la velocidad entre River y Belgrano... ...para mí River fue mucho más veloz... ...pero bueno, el resultado se inclinó por, por Belgrano... ...con por un 2 a 0... ...no sé si contundente, pero bueno... ...ese fue el resultado del partido... ...tienen que enfrentarse el domingo que viene... ...a las 2 3 de la tarde en el Monumental... ...un Monumental que va a explotar de gente... ...creo que le va a ser muy difícil a River remontar el resultado... ...para mí River es un firme candidato al descenso... Aunque muchas personas no, no, lo, no lo quieran, pero River es un firme candidato al descenso. ¿Qué opinan las chicas? Ah, sí. O sea, no creo, no sé si se va a la B. No sé. ¿Vos pensás que no? Yo pienso, No sé, nos quedamos sin contrincantes, Apo, apostemos. A ser el líder. Apostemos. <risa> River no, se, va no se va a la B. No sé, la verdad que. Jugate, miedo. jugate. ¿Sí o no? Jugate conmigo. Sí. sí. <risa> ¿River no. se va a la B? No. ¿River se va a la B? Sí, para mí sí. Bueno, la verdad mí, le tengo va... fe a, a Belgrano, por eso nada más. Pero porque ¿querés porque... que River se vaya a la B? <ríe> sí, ¿quién no quiere? <risa> Yo. <risa> ¿Qué hincha de boca no quiere que River se vaya a la B? Sí, ¿no? Igual. Aunque o sea, esto, esto lo estoy disfrutando de una forma. <risa> sí, sí, es <risa> increíble. Se disfruta. Por acá ¿sí? también, che. igual una por el eh. campeonato pasado, ¿no? Fue que estuvo. No estuvo muy bien tampoco. boca tampoco. Eh. No, no, no, pero, no, nunca, pero llegó nunca llegamos a... tan lejos. Claro, nunca tuvo en la promoción. Igual, o sea, no se puede comparar entre River y Boca, ¿no? Obviamente porque Boca es total y absolutamente más grande que el club River Plate. <risa> lo dice Boca. <U>. <risa> Obviamente. Bueno. No, perdón, los hinchas de River. Esperemos que hagan un buen papel el domingo, les deseo, <risa> les deseo lo mejor. Y que, que lleve Si no, como les, como, les, como les decía, van a poder ser la posibilidad de tener dos equipos. Van a poder claro. ser de River y de otro equipo. Claro, También de que... Boca, uno de las. Un equipo Pero chico van, y otro grande. Va ¿no? a estar bueno porque el año, el año que viene van a jugar con la CAI, van a jugar con San Martín de Tucumán. Capaz eh, con, a jugar con, con Boca Bela. Unidos, con Atlanta, que bueno, tiene los mismos colores que Boca Atlanta, uh -huh. que no se depriman tanto, que van a tener clásico. Atlanta River va a ser un clásico, así que bueno, que no se deprima No <ríe> se rean de la distancia ajena No, yo no me río, la de gracia, gracias, Estoy solamente diciendo que no se depriman, que bueno, que van a poder jugar con Atlanta la, la, el año que viene. ¿O oh, no, Runo? Sí. ¿Con qué más? Quilme un clásico. Killme, arriba. Con Huracán, ¿no? por Huracán, yo. Con Huracán, bueno, voy a acompañar a Huracán. Huracán no tendrá que hacer. Que también descendió. Que le ganó gimnasia, le ganó Huracán 2-0. Sí. Hay muchos grandes en, en la B. Rosario. Rosario es uno el más grande es Rosario. Bueno, ahora va sí. y River. Y es el campeonato de la B, es un campeonato complicado. Eh, eh hay que dar la B. Bueno, no, es un campeonato sí. fuera de juego, es un campeonato largo con equipos muy duros y van a tener que contratar jugadores especializados en la B Nacional porque en la B no juega cualquiera. No es lo mismo que jugar en la a. es un torneo mucho más áspero. Cabe eso lo que decían los jugadores de Belgrano. Sí. Que estaban acostumbrados a un juego más áspero que los sí, de Y me parece muy buena la decisión que tomó el Club Atlético Belgrano de Córdoba en jugar en el estadio del Barrio Alberdi y no jugar en el Yató Carrera. Jugando en el Yató se iba a juntar muchísima más plata, pero Belgrano priorizó la presión que podía ejercer sobre su contrincante siendo local en su propia cancha, una cancha obviamente mucho más chica. Igual el campo de juego estaba, estaba en óptimas condiciones. En el, el estadio Belgrano uh -huh. los goles lo hizo bueno, el picante Pereira y el otro no lo recuerdo el penal ahora, ¿qué le pasa a un jugador como Román en la cabeza para hacer, para estirar la mano jugando una final y de promoción agarrándose la cabeza donde no, te estás jugando en descenso y estirás la mano que no lo había no, Pitana lo, no lo había visto, no. lo vio el juez de línea que lo cobró después se mandó al frente agarrándose la cabeza diciendo no ¿qué que lo pateó muy bien el jugador de Belgrano así eh. se pateó un penal con, con decisión con fuerza pero bueno esperemos a ver qué pasa el domingo River tiene un partido complicado Belgrano no va a salir de atrás va a jugar al contragolpe River empatando se va a la B claro. empatando se va a la B Si gana 2 a 0, se queda. Claro, tiene sí. que 2 goles. Claro. Así que por la, igual la ventaja deportiva corre por, por River, que con lo bueno, que está en la. Que eso Encima es la mano. juega sin el medio sin Almeida, visto, sin, Almeida, sin, sin Almeida. Ferrari. ¿Ferrari tampoco juega? Ferrari tampoco. ¿Quinta Ajá, amarilla? Sí, quinta amarilla y otro más. Y el que hizo el penal: eh, Román. Román. Eh, Román. Yo creo que si le sacan a Ferrari y Almeida, sí, es, le sacan medio horrible. equipo. Y el Lobo también juega la promoción, ¿no? Sí. Gimnasia sí contra Unión, creo eh. No, Unión de, eh, ascendió directamente. Unión ya está ascendido sí, a la... A la, a la sí. Después de años, el Unión, Unión de Santa y Fe. y Rafaela ascendió. ¿Unión y Rafaela ascendieron? Sí. Y juega la promoción. Bueno, ah, el grano. No me acuerdo, ahora lo vamos a averiguar. Así que bueno, ponete en campaña para averiguar bueno, quién juega la producción. No me caiga pedo. <risa> tiene un desafío importante River el domingo. Veremos qué, qué pasa. Me da lástima a mí JJ López, me da lástima Almeida, Ferrari, que son gente, bueno, que, que, que están en el club. Igual JJ López como técnico no tiene esa personalidad imponente que le transmita a los jugadores... Esa, esa garra y esa fuerza. Se cavó su propia tumba, JJ López. Y bueno, y los hinchas son lo, lo, lo peor que hay. no De todos los clubes, porque ustedes, fíjense, vieron el partido, lo que pasó ayer en el partido, chicas. Yo vi un poquito, estaba, ah. estaba en la facultad. O sea, no puede ser eso. Se tiene que prever y no puede ser que por un partido... ¿Entraron dos entraron a la cancha? Entraron no varios ver? al estadio, al, al campo de juego exigiéndole huevo, le hacían la seña de que pongan huevo a los jugadores. El jugador nunca quiere perder. Pero bueno, si eso... si Igual hay que ha... ver cómo está todo, o sea, de... Claro, anímicamente. Pero bueno, el análisis que se hace, que yo también muchas veces lo he hecho, están cobrando muchachos 50.000, mil pesos por mes, no están cobrando mil pesos por mes. Pongan un poco de gana, pero bueno, juega mucho lo anímico también. Y se han quemado pibes en este river como Eric Lamela, como Roberto Pereira como Diego Bonanote, como Sirigliano, como Rogelio Funes Mori, que para mí es un desastre y no tiene ni la más mínima idea de lo que es una pelota en de En realidad, fútbol. yo creo que no hay jugadores en No hay. Yo siendo hincha de River, me da que yo soy muy fanática de River. Nunca había estado... A mí no, me, no sé si vos coincidís conmigo, Rulo. Yo no sé qué le pasa por la cabeza a los dirigentes de River trayendo a jugadores como, por ejemplo, Ferrero, Y Caruso. Ferrero es un jugador que puede jugar tranquilamente, no sé, en Arsenal. Pero no está a la altura de un club como River. Y Caruso tampoco está a la altura de un club como River. No, creo Arano que tampoco está a la altura River de River. hace mucho que no invierte plata en jugadores. Es que en realidad es que vendió todos los jugadores que tenía. Antes tenía un montón de jugadores, un montón de nombres y ahora no. Arano, a ver, enumeremos. Ferrero para mí no está a la altura de River. Arano no está a la altura de River. Maidana no está a la altura de River. Eh, Caruso no Yo está. Yo creo que Maidana es un jugador no, que parece. sirve. En Boca era un buen 2. Y en River creo que también. Muchas veces salvó las papas. Porque es verdad, es un buen. Va bien de arriba. Creo que es ágil. Es rápido. Sí, a mí en no, el equipo de River, la verdad. Lo que pasa es la... que es en todo el equipo en sí. Un equipo no, no puede tener buenos jugadores individualmente. Pero en, en equipo, a River juega mal la imagen ayer de JJ López casi llorando igual que Almeida era... ahí ya se me fueron las ganas de, de, de volasearlo San Martín de San Juan juega con gimnasia San Martín de San Juan con Ajá. gimnasia ahí ya se me fueron las ganas de, de volasearlo y gimnasia también se merece ir a la B porque gimnasia hace un montón que viene saliendo entre los cinco últimos lugares Entonces ya está, se merece ir a la vez gimnasia. Pero bueno. bueno yo por lo que estaba escuchando estaban diciendo ayer el partido de, de Huracán se estuvo, o sea que no fue que perdieron porque jugaban mal, sino que perdieron, sí. puso muchos pibes, eh, Babington hizo un desastre en el club, el Tito Pompei bueno se, quiso, se se hizo cargo, agarró el fierro caliente y se hizo cargo de la del mal momento de Huracán, donde bueno se puso a muchos pibes. No le cobraron un penal a Huracán clarísimo que hubiese cambiado la historia del, del, claro. del partido. Le expulsaron a, a dos jugadores, a Cámpora y a otro pibe. Huracán jugó en la cancha de Boca, con continuación si no en la cancha bueno, neutral. Porque la cancha de Huracán estaba suspendida. Pero bueno, esos son los, los resultados que tenemos y lo, lo que va a venir. Estoy muy ansioso. Y hubo por... 80 detenidos después sí. del partido de Huracán. Y siete heridos. Estaba, yo estoy muy a la expectativa de qué es lo que va a suceder el domingo. Uh -huh. <risa> Creo que estaba toda la Argentina a la expectativa sí. de qué. Yo intuyo, qué va a yo intuyo que River va a descender. Sería algo histórico. Porque River no tiene equipo. No joda. No tiene nada River. Y Belgrano es un equipo pillo. Que viene jugando hace como 20 fechas. Ahora, es una locura, ¿no? Equipo. Pero los jugadores se van, a tener que, van a tener que andar con custodia. Uh -huh. Fuera de juega los jugadores van a tener que estar con custodia. ¿sí? La verdad eso de, da lástima ¿no? que sea tanta violencia en el fútbol. Sí. Porque más allá de... Es fútbol, pero no. Solamente eso. Entonces, es sí, bueno. Van a tener que andar con custodia lamentablemente, pero es triste, pero es real. Ayer el inadaptado ese que se metió encapuchado. El único que lo enfrentó fue Carrizo que bueno a mí yo Carrizo no, no, no. ahí, ahí tiene el mejor arquero de la Argentina mira sí, por irse al descenso pero bueno tiene una personalidad muy no tiene nada que ver no tiene una personalidad muy, muy imponente y fue el único que hizo frente River tiene un equipo muy pobre, muy paupérrimo así que seguramente capaz que se invierte la, la historia River gana pero se tiene que cuidar de Belgrano porque Belgrano es un rival muy duro Belgrano uh -huh. no tiene nada que perder, pero tiene mucho claro. que ganar. O sea, aparte tiene hambre de, de, de ir a la A, la a ¿no? Sí. sí se arrendó todo en el partido, que sé yo, cómo metía a Belgrano y cómo salían a apretar. Y Belgrano Creo puede que... quedar en la historia como el equipo que hizo descender a uno de los clubes más grandes <risa> sí. de la Argentina. Va a ver, tiene que haber un operativo de seguridad muy grande para el domingo. ¿no? Que yo creería, todo creería que el partido tendría que ser acá, a, a puertas cerradas. Sí. Haber... Yo escuchaba ayer y bueno, decían eso. Y un, el comentarista, viste que estaba ahí, decía que, que eso eh, le, no le convenía a, a Belgrano. Para mí, sí. Si sí, jugar en la cancha de arriba es una presión tremenda para los jugadores de verano. Si sí, no sé cuánto le va a pesar en la espalda del Monumental a los jugadores de Belgrano. Yo creo que el, el técnico de Belgrano se tendría que que jugar por ejemplo por Campodónico Campodónico es un tipo que está acostumbrado a la presión y que ha tenido varios ascensos entonces se tendría que jugar con el, para mí tendría que ser el picante Campodónico y Vázquez de, de enganche para, para Belgrano cuando digo el picante es el picante Pereira sí. esperemos que no le pese a Belgrano el, el monumental, cosa que dudo pero la verdad no sé cómo va a salir el partido, no sé Estoy todavía como desconcertado y no puedo creer que River esté peleando por conservar la categoría. Bueno, el lunes hablaremos. Sí, los los afiches que van a ver en la cap en Capital, si es que River llega a perder la categoría y descender a la B. Pero bueno, mirámosle el lado positivo, un montón de clubes van a tener la... No salieron afiches todavía, fíjate Carol después ahí en, en Google sí, si hay bien. afiches. Nos sé, llevamos ya de afiches, así que para, los compartimos en el próximo bloque. Son las 14 y 39 minutos. Estamos en tarde, piaste con Amalia, con Carol y con Rulo, debatiendo recién sobre el partido de River y lo que ha dejado esta fecha de promoción, estas finales que, que están ahora en el fútbol argentino, en el fútbol para todos. Y que River se está debatiendo entre la A y la B. Así que esperemos a ver qué pasa el domingo. Amalia me mira con resentimiento, con recelo... Con desolación. No, no, no, no puede ser que esté pasando. Sí, haría. yo tampoco. Le... Yo tampoco. Yo tampoco creo que River esté en esta situación, pero bueno, está y se merece descender por porque por no tener idea de fútbol, pero bueno, veremos qué pasa el domingo. Vamos a un corte, 14 y 40 minutos está a sentar de Piasti. Nos vamos con qué tema, rulo Cuando estés acá. Cuando estés acá de la renga, de la mano del hechizo, nos encontramos en el próximo bloque con más tarde fiestas.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 Buscanos en Facebook, Último Acto del Programa, www.últimoactoelprograma.blogspot.com. Servicio Telam para la radio. Eduardo Barcesat aseguró que asesora gratuitamente a Madres de Plaza de Mayo. El abogado de la entidad desmintió las versiones periodísticas que afirmaban que cobraba dinero de un convenio que el Estado tiene con el Laboratorio de Políticas Institucionales de la Universidad de Madres. En diálogo con 7.0 por Radio Cooperativa, Barcesat aseguró que su trabajo como abogado es ad honorem y aseguró que nada tiene que ver con el laboratorio de políticas institucionales. Me parece una inmundicia, además yo le aclaré a Daniel Santoro que nuestra actividad, la de los abogados del laboratorio, tiene que ver con temas institucionales, pero eso no tiene nada que ver con la defensa de la asociación Madres o de EVE en particular. Esa tarea, como toda la tarea que hemos desarrollado en el movimiento de derechos humanos, siempre ha sido voluntaria y gratuita, nunca hemos percibido un peso, pero no me arrepiento de eso es decir, la tarea tanto en la época de la dictadura como post dictadura para la responsabilización de los criminales ha sido una tarea eh, ad honorem y lo seguirá siendo River Belgrano fue lo más visto anoche en televisión El encuentro emitido por Canal 7 se convirtió en el programa más visto de la jornada con un promedio de 24,5 puntos de rating, según datos de la consultora Ibope. El partido de ida por un lugar en primera A y un descenso en el que Belgrano de Córdoba venció 2 a 0 a River Plate superó además Todas las transmisiones del torneo clausura 2011 El duelo futbolístico le permitió a la televisión pública posicionarse como el segundo canal más visto del día Con 8,8 puntos promedio Quinielas, sorteo matutino Primeros números En la nacional a la cabeza 9309, 9309 Clave de letras I, se repite la I, H, S en la Bonaerense 9182-9182. Santa Fe 4689-4689. Mendoza 8548-8548. Córdoba Primer Premio Sorteo Matutino 5845-5845. Corrientes 5988-5988. Chaco 5262-5262. Santiago 888. 8.960 8.960 En Neuquén 8.005 8.005 San Luis 9.825 9.825 San Juan Primer Premio Sorteo Matutino 3.143 3.143 Servicio Telam Para la Radio 102 102.5 102. 102. 102. 102. Radio, Radio con todo, todo. todo, todo, todo, todo. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com Todo el debate y la realidad política en un solo programa. No en Buenos Aires. No en Buenos Aires, no nos podemos defender. Escuchalo todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Por la 102.5 Radio con Todo. Y 50 minutos volvemos En otro bloque más de Tarde Piaste Y estamos viendo los carteles riéndonos un poco con... Acá con las chicas Que le, le hicieron ¿no? la gente De Boca A River que, bueno, uno dice que Que le vea el lado positivo Que el año que viene van a ir a Mar del Plata A jugar con Aldo Civi Y de paso se van a la playa Ayudo también con el dibujito de La línea B de Subte Tiene Arribe, aquí en Mesa Pera, abracan. Ah, el ingenio, la verdad es, es, es increíble. Está también el, el de la película como si fuera la primera vez. Ah sí. <risa> Ay, yo sé cada uno. Bueno, pa, dejando de lado este tema que bueno que es relevante porque es un tema ya pasó de ser un tema nacional pasamos a otros temas. Así que te escuchamos, Amalia. Citan a Marcelo y Felipe Noble. Para la extracción voluntaria de sangre La magistrada en un escrito de cuatro carillas se refirió únicamente al, an al análisis Pero evitó una definición sobre la posterior comparación de los datos Y sobre los límites que estableció la Cámara de Casación Penal en mayo La jueza Sandra Arroyo Salgado citó a Marcela y Felipe Noble Herrera Para que concurran voluntariamente mañana a las 9 al Banco Nacional de Datos Genéticos al Hospital Durán para realizarse la demorada extracción de sangre que permitirá saber si son hijos de desaparecidos. Carol. Eh, no, creo que está bien. Ya hay que. Tienen que esto ya. Eh, definirse. ¿Hace cuánto que se viene dando vuelta con esto? Diez 10 años ya aproximadamente. Amalia, ¿qué opinión te merece esta? Eh, me deja un poco consternada, ¿no? Que quieran hacerlo voluntariamente después de tantos años, ¿no? atrasar y todo. Sí, hay un rumor que dice que pero la Pero ahora ellos, ellos ahora claro, voluntariamente, voluntariamente. Pero la pero cuesta hay un rumor, lo está mandando. Hay un rumor que dice que la persona que asesora a Ernestina Noble Herrera en el tema del de ADN y todo eso, trabajó en el Banco Nacional de Datos Genéticos en el Hospital Durán. Entonces, pudo haber cotejado con anterioridad si su ADN es igual al que está algunos de, de los que están ahí. Pero, ¿qué pasa? En el Banco Nacional de Datos Genéticos no está el ADN de las 30.000 de personas claro. desaparecidas. Hay un porcentaje. Entonces, lo que las abuelas quieren de no llegar a ser... Que, que no se... No estén... Digamos, no tengan relación con, con los datos que haya ahí. Que se deje la muestra para cotejar con otras muestras. Pero me parece que el grupo Clarín no quiere esto. Hay una, hay una redada atrás de todo esto. O también puede ser que... Coincidan las muestras y Ernestina Herrera Noble y el señor Mañeto no estén más en el... En, en el país, que es lo más probable también. ¿No? Sí, medio, medio raro todo. si sí, esto es el viernes. Hay el viernes. posibilidad de luchar imposible, ¿no? Ahí en el Banco Genético. ¿no? no, y lo que pasa que es como te digo: es, está esa persona que asesora a Ernestina Noble Herrera que estuvo en el Banco Nacional de Datos Genéticos y pudo haber cotejado con anterioridad. Y por algo, por sí. algo cambiaron de opinión después. Es una estrategia fuerte y jugada, no sé en qué deparará todo esto, esperemos que, que, bueno, que, que se sepa la verdad una vez por todas y que se pueda saber de quiénes son hijos, porque esto ya es algo que, que, que se tiene que saber y es un tema que nos que involucra absolutamente a todos los ciudadanos de este suelo. Y más aquellos que han sufrido la dictadura y quieren y tienen derecho a saber quiénes son sus hijos, sus nietos. Así que velamos por los intereses de esa gente y esperemos que se resuelva prontamente este problema y pasamos a la próxima noticia. Misiones ya entra en clima. A cinco días de los comicios en Misiones, el precandidato presidencial Ricardo Alfonsín visitó a la provincia para respaldar a la fórmula del radicalismo. El domingo no duden, salgan a ganar las elecciones. La gente sabe recompensar el poder de las ideas y de las convicciones arengó el hijo del expresidente acompañado por el candidato a gobernador bonaerense Francisco de Narvaez allegados al diputado y candidato a gobernador Ramón Puerta en tanto aseguraron que a raíz del mal tiempo se suspendió la visita del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri según referentes del PRO la visita nunca estuvo en la agenda por su parte el gobernador y candidato al kirchnerismo Mauricio Clos se hace, que hace ocho años se distanció del radicalismo para fundar el Frente de Renovador Junto a Carlos Rovira Celebró ante 7.000 personas El anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner De ir en busca de la reelección Bueno, se ha juntado toda la quelarre En misión <risa> Puerta Y Alfonsín Puerta es, una, es, una, es, es uno de los empresarios De, de la yerba más poderosos Que tiene Misiones Puerta fue uno de los cinco presidentes En una semana, semana que tuvimos y nosotros Y anteriormente en los 90 por mucho tiempo. Si sí, está implicado en causas de, de explotación a personas, de trabajo negro, sí. bueno, esta es la. Mi mamá trabajaba con, con Puerto Tu mamá trabajaba en los, los yerbatales. No, no, mi mamá estaba en acción social en, una, en un municipio de Valencia. Sí. Y bueno, tuvo que trabajar con él, pero lo que tenía ese municipio que tenía un buen intendente, o sea, no. Eh... ¿De qué municipio hablamos? De Banda. Banda. W. Wanda, Wanda o Wanda, como Nara, ¿viste? Sí. No sé si es que... ¿Y esto dónde quedan? ¿Qué parte de Misiones? Cerca de las cataratas, cerca de. Cerca de la triple frontera. De Posadas. No, más para Iguazú. ¿Vos naciste ahí? Sí, nací. No sé, sí. Pero no tenés El nada. Van, nada. No. no, no, no. Hace 17 años que vivo acá, sí. Que... Ah, bueno. Son 900 kilómetros más o menos hasta Misiones. Es un viajecito bastante largo. En la ciudad de las piedras preciosas. Las preciosas. ¿La ciudad ¿Y qué hay? Y, ¿Diamantes, todas esas cosas? Hay la que ir a buscar. Y <risa> sí, allá hubo caminás y tenés la. ¿no? En serio, hay un montón. ¿Sí? Y no es no. Bueno, pasamos a la siguiente noticia: retiran tropas de Af Afganistán. Después del anuncio del, del presidente de Estados Unidos Barack Obama sobre el retiro para septiembre de 2012 de 33 mil soldados norteamericanos estacionados en Afganistán, el presidente del país asiático Amit aseguró que el inicio de la retirada de las tropas de Estados Unidos es un paso importante para la libertad, mientras los talibanes eh, talibán lo califica como una medida simbólica que no cambia la situación por su parte los socios internacionales de la invasión del territorio afgano continuarán con sus actuales planes de repliegue bueno se puede tomar como una estrategia de parte del señor barack obama que muchas personas creen que porque obama es negro es bueno no señores obama es sí, yankee es así le gusta invadir países bueno, como Afganistán va a retirar 33.000 tropas y veremos en qué para todo esto, para los talibanes no es así, es un, forma parte de una estrategia, aparentemente va a seguir todo igual pero veremos en, en, qué termina, en qué termina todo esto ya Estados Unidos nos tienen mal acostumbrados y acostumbrados a, a lo que son las invasiones siempre metiéndose en donde no, les, no, no tienen por qué meterse No les compete ninguna de, los, de las problemáticas que puede llegar a haber en Medio Oriente, pero sí piensan que les compete los recursos naturales no renovables, como pueden ser el petróleo, el agua, el agua, fuente de, de vida, el agua. Así que se, se viene peleando. Por eso son recursos no renovables que, bueno, los yanquis, por, por una cuestión de que en su, su tierra no hay, sus tierras robadas, porque parte de la tierra se la han robado a los mexicanos, por ejemplo, no, no hay. Siguiente noticia. Marcha atrás en la demanda contra trabajadores del Colón. El gobierno porteño exigía a ocho de ellos que lo indemnizaran a 63 millones por los daños económicos causados por el conflicto gremial. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires desistió de la política, de la polémica demanda millonaria contra los trabajadores del Teatro Colón, a los que acusaba causarle pérdidas al coliseo porteño durante las medidas de esfuerzo. Bueno, el tema del Colón. Es un tema complicado. Macri ha destruido el Colón. Lo quería hacer en shopping. Sí, esa es la... Macri es una persona carente de cultura. Es un tipo de un pensamiento nimio que no existe. Es un muñeco que está puesto ahí. Pero la gente lo vota. Y Macri va a ganar... Lamentablemente va a ganar de vuelta en la Ciudad de Buenos Aires. Esta ¿sí? Elección. sí, va a ganar de vuelta. Porque no sé. la gente de Capital o sea, porque soy de capital oh, digo, capaz digo, en un apartamento 4x4 y me creo... Claro, el porteño es totalmente antiperonista, ese es el tema también aquí antiperonista anti anti an eh, an antipopular eh, se creen lo mejorcito entonces una de las razones por las cuales va a ganar el señor Mauricio Macri es eso, por la aversión la que sienten los porteños por el peronismo Ojalá, yo prefiero que gane Pino Solana antes que, que Macri. Esperemos que gane Filmus, pero bueno, no creo que, que eso suceda. Veremos qué pasa ahora en julio. Le, y... Pobre, ¿no? La gente, por ejemplo, del borde, la, de la educación, de la cultura, ¿no? Que los, los, van a tener que seguir sufriendo. Sí, pero no toma conciencia la gente de lo que realmente es Mauricio Macri, lo que es el pro. Ayer hubo un debate... En Tene lamentablemente no lo pudo ver, no estaba extensor o creo que estaba Macri, había varios varias, varias personas exponiendo sus ideas, vamos a poner entre comillas, sobre lo que van a hacer en la ciudad de Buenos Aires, ciudad autónoma de Otro Buenos día Aires. Otra vez estaba escuchando un programa en Canal 2 creo que era, a la nata. Qué chabón, ay Dios, te juro, me estaba irritando. En un salido, mundo perfecto, no sé dónde era, pero no, él estaba de invitado igual. ¿En Petinato? No era un día de cocina encima, nada que ver, igual era la mañana. Y sacándole mierda a Y mi, decía que cómo van a gastar tanta plata en fútbol para todos cuando no, no invierten en educación, ni qué sé yo. Sí, yo le diría a la neta que es un ignorante, porque se han construido o sea, 1097 establecimientos educativos Se invierte el 6% del P, el Producto Bruto Interno, en, en Educación y Salud. Así que yo le diría al ignorante de la nata, que antes de decir huevadas, eh, estudie un poco más. Y decía, más. hablaba de 6-7 rochos, le, le dice que, que no iría ni aunque lo inviten porque no, nadie está a la altura de él para, para, para discutir de todos los que estaban. A mí me parece que Barón que no está la... por encima del la, de la intelectual que puede llegar a ser la nata, igual que Sandra Russo, Nora Beiras, están por encima de la nata claramente. Y a Liberty le decía, ¿qué te pasó, Jorge? ¿Qué carajo te pasó? Y es verdad, ¿qué le pasó a la nata? Porque dice que encima de los de ahí, los de de 8, todos esos trabajaban en Clarín y que después sí. se dieron vuelta. en un tiempo, o sea, eh, había que ir. Trabajar, y, él, o sea, ¿no? claro, y él dejó a más de 200 personas sin trabajo Y adeudándoles el sueldo ¿Y quién le dice algo a la nata? ¿Por qué no le preguntan sobre el diario crítica a la ganta? Pongamos las cartas sobre la mesa Y si vamos a debatir, debatamos en serio Pero va a esos programas que son estúpidos sí. Habrá sido el de Pamela es a la mañana no sé, es de, de, de, de sí, sí y bueno, ahí te das cuenta del nivel de discusión que quiere tener la nata porque va... sí, encima le dice, ay, venís acá porque nosotros sí estamos a tu altura sí, va un programa <risa> va un programa donde está Pamela David que está en donde está por eh, tener relaciones con el hijo del dueño del Canal América con el, el hijo de Vila así que no, no sé qué, qué nivel intelectual puede llegar a tener Pam, <risa> Pamela David Y bueno, y el otro Diego Pérez que también está totipás, man, tipa, totipá. O sea, hay gente que corta en ese, en ese tipo de programas. Pero bueno, es la televisión que tenemos, lamentablemente. Gracias a la ley de medios van a dejar de, de existir este tipo de, de programas contaminantes para las neuronas. Son exactamente las 15 horas, 3 minutos de este jueves 23 de junio de 2011. Bueno, hemos llegado al final del programa. Bueno. De tarde de pie a y bueno. ¿Qué tienen pensado hacer hoy? Hoy ir a buscar a Martina y... Y nada más. Nada, estudiar. Estudiar toda la noche. Yo me pienso quedar toda la noche estudiando. Cuando toda venga la de quedando. la facultad. Sí, porque mañana tengo un parcial y... Estuve estudiando para los otros que tuve ayer y... No, me tengo que poner a estudiar el de mañana. Sí, no se pierdan hoy la charla que va a haber en la escuela... Educación Media, número 7, Ernesto Che Guevara. A las 6 de la tarde va a estar Rubén Dri, el teólogo y filósofo, debatiendo sobre temas que, que tienen que ver con la actualidad, junto también con el referente de Juventud de Frente, el señor Roberto Berrospe, así que van a estar debatiendo los dos en el Zoom de la media 7 a las 6 de la tarde, a no perdérselo porque realmente va a estar muy bueno. Así que los esperamos y muy pronto va a salir la revista... De, de aquí, de Radio con Todo Se va a llamar HDS Así que vamos a estar vamos, ¿A qué evidente? se debe? ¿Eh? ¿A qué se debe las iniciales? Hijos del Sur ah. Van a estar todos escribiendo Esperemos que ustedes también lo hagan Que Carol, que Amalia, que el Rulo También escriban en la revista Están todos invitados a participar, todos los que forman parte de esta gran familia que es Radio con Todo y el Centro Cultural de la Juventud, obviamente. Bueno, estás escuchando Tarde Piaste, de Radio con Todo, 102.5, que está ubicado en calle 10 entre 147 y 148, número 4798. Nuestro teléfono es el... 46717173. Nuestro mail es... Radio con todo arroba .com. El Facebook del programa es... Tarde Piaste El Facebook de la radio es... Con todo comunitaria El blog de la radio... ¿Alguien se acuerda? Radio con todo punto .com. Exactamente Y el mail de este programa es... tardepiaste Piaste Estas son las formas que tenés de comunicarte con nosotros... Así Tengo que una efeméride. Tu... A ver te, te escuchamos. Hoy 23 de junio se celebra el Año Nuevo Mapuche. Mira, no sabía. ¿Y cuántos años son Mapuche? ¿Cómo cuántos años? Claro, ¿Cuántos años llevan los Mapuches? No lo dice ahí. Dice que se celebra el Año Nuevo. Bueno, a todos Con los año. Mapuches, eh... feliz Año Nuevo. Sí. <risa> y que a pesar de que los Winca intentaron conquistarlos siguen resistiendo el pueblo común y mirá qué loco no igual esto es lo que sí hoy pero en 1968 71 simpatizantes de Boca la mayoría menores de edad mueren en la puerta 12, 12 del Estadio Monumental de River Plate luego de un superclásico uno de los mayores desastres no naturales de la historia argentina la puerta 12 murieron aplastados eso es un tema Las avalanchas después de los recitales y los partidos. Sí, no, la verdad no me acordaba la puerta 12 Es un buen dato. ¿Hay alguna otra fecha ahí? No. No. Rulo. Sí, estoy acá. Que la pases bien. Igualmente. Estudia. Bueno, gracias a vos también. Que te vaya bien en el parcial. ¿Vieron Ojalá. que en el aire salió cambio de sexo del gran hermano? Del ex gran hermano. Ya se cambió. ¿De quién? Era en el que tenía discordia? Dis... No, no, no tengo Disfo ni idea. Disforia de género. No tengo ni idea. Sí, sí, sí. El de Gran Hermano, no, que no. se quería cambiar de. No veo ese tipo de programa, no consumo esa televisión. Bueno, igual no está, pero ya está, ya pasó. Pero bueno. se quería cambiar de sexo. Bueno, igual ya está, no, no, no me interesa. Carol, pasala bien. Bueno. Estudia. Enamorate. Aunque me parece que ya estabas. Oh. <ríe> Amalia, lo mismo. Estudiada, enamorate. Aunque está solterita María ahora. Ha puesto carteles en Facebook. Estoy solterita. <risa> y bueno, varios buitres se han acercado ya a ese comentario, ¿me parece? ¿O no? Uh, sin comentarios. Ah, me la, dejó, <risa> me la dejó picando en la puerta del área y me dijo, fe, pateá Ay, ay, algún buitre. Yo sé que hay alguno que otro. Pero Amalia no quiere que lo digamos en, en vos, el aire Y vos tanto que hablás de los demás. A ver, no, no, algo yo no, tuyo. Yo no. Yo estoy con, conmigo con mismo. Con utilísima. <risa> sí. Exactamente. Sí, eh, caro, y bueno, qué sé, hay que ponerle humor a la tarde. No sería un rulo que anda con tres mil a la vez, pero bueno. <risa> bueno, gente, esta ha sido Tarde piaste espero que la hayan pasado bien. Nos despedimos con qué tema, Rulo. Nadie cree en mi canción de los Gardelitos de Bastos. Nadie va? cree en Porque mi canción. Mañana en... toman los Gardelitos acá en Quilme y tengo ganas de ir a verlo, así que vamos. Bueno, nadie en cree en más. mi canción de los Gardelitos, nadie cree en este programa, pero sin embargo aquí estamos transmitiendo lo que vos querés escuchar del otro lado. Será hasta el día de mañana. Esto fue Tarde, Peaste con Caro, María, Rulo y Federico. Nos vemos.